Marta, Marta, bueno, ¿qué es lo que esperan de hoy de la justicia? Esperemos que lo suelte, porque son chicos trabajadores y pidieron eh, una cosa de una eh, cosa, un trabajo digno, trabajo, no, porque lo tienen, tenían trabajo, pero como eh, por una, ¿cómo te puedo decir? Por una cosa que ellos pidieron, la van a meter preso para mí, no, no está bien. No claro. está bien. Y viene complicada la situación, parece. Claro. Eh, ¿Ha tenido algún apoyo por parte de autoridades provinciales, municipales? ¿Ustedes esperan que se acerquen, por lo menos, para solidarizarse por la situación? No. No. Ninguna. Claro. Ninguna. Eh, solamente con los chicos que de la MTC, eh, otra, eh, otras, otras personalidades, pero no judiciales ni nada por el estilo. Eh, sí le, le acercaron mercaderías y cosas a mi sobrina que recién el sábado tuvo familia y bueno claro. estamos, estamos en expectativa también para que salga Seba no, y todos los choferes pudo estar en el de su hijo? Estuvo, sí, estuvo en, en la sala antes parto para saludar a su señora y cuando nació Felipe también eh, lo dejaron estar con él un ratito Y después despedirse de la señora. Claro. Eh, ¿Cómo está la, usted, usted como familia con este apoyo también que están recibiendo? Eh, sí, sí, sí. La verdad que este apoyo que hoy se hace es buenísimo. Claro. Eh, yo tuve ya en varias, todas las marchas más o menos que, que hicieron la estuve y bueno... Y ahora creo que es más masiva que las de antes. Claro. Marta, si pudieras decirle algo a la justicia, a, a, a la fiscal, ¿qué le dirían? A la fiscal, que largan a los chicos. Que largan a los choferes porque son personas buenas, no son chorros, no son prevechidas, no son nada. Claro. Nada. Marta, muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos.